hola muy buenas noches comenzamos un nuevo programa de otras voces otras propuestas por AM 690 y www.laretaguardia.com.ar saludamos a Julio Pardo en las 690 y aquí en el estudio Víctor Basterra de la retaguardia a nuestra compañera Natacha Bianchi Y hoy no tenemos aquí a nuestra compañera Ernestina Arias Porque la tenemos en una misión especial para cubrir eh, un, un suceso que ha pasado allí En el Hospital Meléndez de Adrogué, creo que ya la tenemos en línea Hola Ernestina, ¿me escuchás? Sí Luis, hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, bueno, muy bien, muy bien ¿Qué pasa esa voz? Eh, con un poquitito más de ánimo, vamos Ah, ¿Qué eh, ha pasado querés, por ahí, por el Hospital Meléndez? ¿Querés que te haga la crónica de lo que es la comida hospitalaria? Por favor, oh. por favor. <risa> bueno, no podría decirte nada, la verdad, porque desde que estoy acá, desde el domingo, que no que no comí nada. No, no, no he tomado nada, no comí nada. Estoy a la espera de que, bueno, de que me digan qué... Eh, casi lo que es lo que tengo, pero bueno, ¿cuándo me van a operar? Tengo cálculos en la vesícula, así que estoy esperando... Sí, llegó el momento de, digo, pero por fin. ¿Y qué, qué fue lo que te pasó? Te de de golpe, ¿ya venías con algún problemita? No, nunca tuve problema, la verdad que nunca jamás tuve problemas, siempre tuve una vida normal, tranquila y nunca nunca a pesar de que comía frituras o, o fiambres o cualquier cosa, nunca me agarró nada al hígado, la verdad que no, nunca nada. Y el viernes de repente me empecé a sentir mal, a descomponerme Y me doblaba de dolor, fui increíble Y bueno, y todo eso dio co consecuencia de que, de que hoy estoy acá internada Así mm. que esa es la, la, la breve historia no, no hay mucho para contar más que eso Y bueno, quizás eh, sí, para ir recomendar que cada tanto hay que hacerse un estudio Cada tanto hay que ir al médico a hacerse ver Porque, bueno, esto a mí me agarró sorpresa, pero pero bueno, eh, sé que es algo que ocurre eh, normalmente. Ahora, eh, ¿es como dice José Luis Guerra? <risa> Yo que iban a poner ese tema. <risa> sí, sí, es así, es así, es así. Bueno. Sí, sí, tal cual, tal cual. Me subió la bilirrubina y estoy esperando que, que, que baje y que también, digamos, para operar tengo que que se tiene que desinflamar la vesícula y otros órganos también tienen que empezar a eh, digamos, mediante el suero mediante las vacunas que me están dando la medicación tiene que empezar a regularse el tema de, de, de la sangre y de, de otras cosas así pueden intervenir quirúrgicamente porque si no, ahora están digamos, las paredes de la vesícula muy muy débiles y también tengo líquidos y entonces no conviene claro. así que me hice dos ecografías Y la de esta mañana bueno, determinó nuevamente eso, por eso no me no me operaron todavía, pero pero sí tiene tiene que ver el tema de la Vírgula Rubina. Tiene que ver. Bien, acá no podemos decir que no es la noticia contada por sus propios protagonistas, ¿no? <risa> no, la verdad que no, la verdad que no. Lo Así. único que quería aclarar era que no le echen la culpa a la Gondiola, nada más. Ah, no. Ah, bueno, no, no, bueno. No, porque fue esa última, pero fueron muchas anteriores también. No, muchas no, anteriores no. bondiolas. Sí sí, sí, sí, sí, Y otras sí. cosas más. Sí, mucho, mucho más, mucho más. Mucho más. Bueno. la cuestión es que bueno, después que que pase este la operación voy a tener que hacer una dieta o una nutrición diferente. Uh -huh. Hoy también hablaba con otra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, con Lucre, con Lucrecia de Córdoba, que me decía que en realidad es una cuestión cultural del tema de la comida, uh -huh. de cómo nosotros tenemos muchas opciones de comer sano y no no las, no las tomamos, no las tenemos. Eh, opta, optamos por otras cosas y que, que son las que se venden más, ¿no? Las que tienen más más propaganda por ahí, más publicidad. Y sí. eh, en ese sentido sí tenía razón, la verdad que tiene razón en ese sentido porque eh, tenemos muchas cosas sanas, ¿no? Verduras, frutas, mucha comida que nosotros podemos elegir, prepararla, cocinarla y que la verdad que no, no cuesta nada, ¿no? conversando. Sí, generalmente uno se da cuenta de esas cosas cuando le pasó ya algo, ¿no? Pero bueno, a veces uh -huh. eh, sirve para cambiar hábitos eh, también de comida, de vida, pero bueno, ahora quédate allí, estás descansando, tranquila, lo que tenés que hacer uh -huh. es eso y nosotros desde aquí vamos a estar eh, a la expectativa y vamos a andar controlando al médico, ¿eh? Por, por acá, ¿eh? Ah, bueno, eso es otra, otra cuestión que quería destacar también Lo bueno de todo esto es que también son los médicos Son varios jóvenes accidentes Que la verdad que hay que destacar la profesionalidad de, de los laburantes de este hospital Porque yo llegué un, el día del padre, el domingo a la tarde uh -huh. Y la verdad que fuimos atendidos, mi hermano me trajo Fuimos atendidos rápidamente me, enseguida, enseguida la, la doctora que, que estaba en guardia me, me derivó al cirujano Y enseguida me diagnosticar son análisis estudios eh, no se quedaron con algo solo eh, directamente me dijeron que me quedara para control me internaron luego me pasaron a esta sala o sea como que hubo un procedimiento muy rápido y lo, lo que lo quiero destacar porque no, no no es común que los hospitales de la provincia tengan todas todos los este, todos los eh, elementos necesarios no los vi también trabajar con Con, con todo lo que tiene a, a, a mano que, que no es, que es poco que no es casi nada uh -huh. y la verdad que con eso hace un milagro todos los días o sea que bueno también podés este, como periodista poder uh -huh. eh, eh, realmente vivir eso que más de una vez hemos hablado ¿no? que eh, sí. a pesar de la desidia de los gobiernos en, en cómo están puestos los hospitales públicos, los profesionales y los trabajadores de la salud igual le dan para adelante, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira que he, he tenido acá intercalado algunos algunos diálogos con, con gente que integra la CICOP, que es el, el uh -huh. sindicato de los médicos de la provincia de Buenos Aires, y con otros que no lo son. Y sí. el, el, siempre es el mismo es el mismo relato. Y además es el hecho de verlos. Porque yo ya fui a cardiología, te imaginarás que para, para operarme me tienen que hacer todos exámenes previos, ¿no? Sí. Siempre quirúrgicos. Así que ya pasé por varios por otras salas donde, donde bueno, esto que te comento, y le comento a los oyentes, que la verdad que los profesionales de acá este, hay que sacarse el sombrero. Bueno, Ernest, no te molestamos más, no, no te seguimos este, charlando, más que nada porque sé que vos estás allí con otras personas, con otros pacientes en la sala. Ya me imagino que para ustedes es la hora ya que... Este, van a descansar, a dormir, en el hospital se come temprano y se duerme temprano. Sí, y totalmente. bueno, vamos a tratar de poder, eh, esperemos que no esté mucho tiempo, que la operación salga todo bien, como no, no va a haber ninguna duda, y nos mantenemos en contacto, eh, Ernesto. Bueno. Aquí el lugarcito lo tenés siempre. <risa> bueno Vas a venir caso. con algo menos, pero no importa. No, no importa, en seis meses vuelvo a hacerlo, no te preocupes. Perfecto, perfecto brindando. Bueno, no te digo que lo que te saquen se lo des a los gatitos porque pobrecito vos los querés mucho los gatos. No, más vale, más vale. No, no, por supuesto. Las bueno. piedras son para otra cosa. De acá te mandamos un beso, Nati, los compañeros, Fer, Euge. ¿Mm? Muchas gracias. Un abrazo enorme a ellos y bueno, nos estaremos viendo muy pronto, muy pronto. Sí, sí. Chao, un besito y un abrazo. Abrazos y besos a todos. Chao. Chao, chao y no quita la pena qué te escuchando otras voces otras propuestas el voto es la mejor herramienta que tenemos para cuidar la democracia por eso en las próximas elecciones en la ciudad de buenos aires vamos a implementar la boleta única electrónica un moderno sistema más ágil sencillo y transparente que te permite imprimir tu propia boleta para votar Porque cuidar la democracia es defender el futuro. Aprende a votar en buenosaires.gov.ar barra boleta electrónica o acércate a un centro de consulta. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejás un medio digital? Desde el primero de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra medios vecinales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. 26 de junio, a las 10. Puente Pueyrredón, acto central a 13 años de la masacre de Avellaneda a 13 años de la masacre de Avellaneda contra la impunidad de ayer y de hoy en el mes de la juventud militante junio tarde rojo 26 de junio a las 10 Puente Pueyrredón a 13 años de la masacre de Avellaneda Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas y eh, escuchamos este spot del gobierno de la ciudad por el voto electrónico y en realidad eh, yo estuve, pasé los otros días por uno de los puestos que hay de prueba eh, en Parque Patricios eh, lo que hice fue, bueno, querer intentar Eh, que, me, que me instruyeran eh, por, por por este por internet, por la página del gobierno de la ciudad También hay un instructivo Aquí estaban directamente las máquinas En realidad, mientras te van guiando Las chicas que están allí eh, En última instancia terminas diciendo Que no es tan complicado Y en realidad no es tan complicado Porque este aparatito del voto electrónico es Tenés que poner una tarjetita que se lee en un visor, ahí te aparecen todas las fórmulas, vos tenés que elegir una, eh, podés votar por boleta completa, podés votar por categorías, en el caso de la ciudad, a jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Y luego se, se, se aparece una imagen nuevamente donde te corrobora si es lo que vos votaste, o sea, si son la, las personas o los cargos que vos habías elegido, y eso después, esa tarjetita se dobla para que no se vea el voto, porque sale allí impresa, y se pone en la urna. Eh, hay una dificultad que es para aquellas personas que no están acostumbradas a la tecnología, personas ya mayores o algunas personas que por determinadas circunstancias no han nunca tenido acceso a una computadora o a un procesador digital, Eh, electrónico de este tipo porque ese esa urna, ese, ese voto electrónico va a estar en lo que es el cuarto oscuro y en el cuarto oscuro no te puede acompañar eh, un, el, el presidente de mesa y estoy ahora recordando que por ejemplo eh, en el caso de las boletas en papeleta cuando por ejemplo va una persona no vidente a votar, el jefe, el presidente de mesa tiene que acompañarlo eh, y le va indicando del de, de, por ejemplo, de izquierda a derecha cuáles son las boletas y el no, eh, eh, puesto por ejemplo, boleta 1 Fulano, boleta 2 Mengano, boleta 3 Sutano y después el presidente de mesa se retira y eh, la persona no vidente eh, que ya tiene obvio una práctica en esas cosas y eh, bueno sabe dónde está la que él quiere quiere poner pero acá en este caso no porque es directamente en el momento que pones la tarjeta tenés que decidir eh, y tenés que decir quién a quién vas a votar y un no vidente si no es una persona que esté al lado no puede eh, no puede elegir. Eh, no sé cómo lo van a resolver eso en verdad no sé si lo tuvieron en cuenta cómo, cómo va a ser. Eh, o sea, como, como práctica está bárbaro. Yo les recomendaría a todos aquellos y aquellas que les toca votar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, no dejen de pasar por alguno de los eh, puestos de prueba que hay eh, en varias zonas de, de la capital. Si se entra a, a, a la página del Gobierno de la Ciudad se puede encontrar... Porque eh, eh, sería bueno que se haga una prueba antes, que conozcan y lo practiquen eh, para no encontrarse con sorpresas el día de la votación. Porque lo más probable puede suceder que no que uno no vaya y no vote, o que no pueda votar, sino que termine votando al quien no quiere votar. Porque puede chingarle en el dedo y, o puede estar demorando mucho porque no sabe cómo terminar el proceso. Eh, así que, bueno, eh, es, es una prueba que va a haber que hacer eh, y no es muy muy fácil. Por las dudas, yo le voy comentando que los que siguen en carrera para jefe de gobierno son eh, Rodríguez Larreta, Rodríguez eh, Después eh, sigue Martín Lustó, sigue Mariano Recalde, Miriam Bergman y Luis Mora. O sea que van a haber cinco postulantes para eh, jefe para jefe de gobierno. Eh, después vamos a ver quiénes eh, están también para legisladores son los mismos cinco partidos no así para no así para jefe de gobierno es eh, perdón no así para comuneros no todas las listas presentan eh, cargos a, a comuneros y no todas las listas presentan a todas las comunas las 15 que hay sino que algunas presentan y eh, para algunas comunas y otras no presentan directamente eh, no, no vemos que haya muchas muchas variantes eh, si recordamos eh, quienes estaban postulados para en, en, en las pasos hubo mucha gente que quedó fuera de carrera no es cierto y eh, en el PRO quedó fuera de carrera Michetti, pero ya tuvo un bonus track y va de vice candidata a vicepresidenta de la Nación con Mauricio Macri, o sea que por lo menos ella ya se garantizó que en alguno de los dos lugares sigue todavía poniendo la caripela. Eh, la gente de ECO, que es eh, la que Martín Lustó le ganó a sus ...competidores internos, Graciela Ocaña que sacó el 4,1% y Berto Garay que sacó el 0,3% El Frente de la Victoria que eh, parece que le sirvió de le sirvió descarmiento de haber puesto 7 candidatos en el eh, paso de la Ciudad de Buenos Aires ...y ahora puso uno solo para eh, Presidente de la Nación optó por eh, Porcioli y fíjense cómo venía repartido esto porque Recalde sacó el 12,3 y fue el único que o sea, obvio iba a ser el único eh, iba a haber uno solo, pero el segundo que era Gabriela Cerruti sacó el 2,2%, le sacó 10 puntos de ventaja, Aníbal Ibarra sacó el 2%, Heller que se comía a los chicos crudos sacó el 1,5% y después bueno, Gustavo López, Ramos, Víctor Ramos y Carlos Oviedo es el la verdad que no se sabe para qué lo para qué lo, lo pusieron. Y el MST, el Movimiento Socialista de los Trabajadores que lamentablemente también ninguno llegó ni al 1%, Héctor Vidón sacó el 0,4, Maru López sacó el 0,2, Martín Torres 0,2, Sergio García el 0,1. O sea, 6, eh, 8, ni siquiera llegó al 1% entre los 4. Eh, surgen, también que fue con Abrevaya y Tumini, eh, sacaron el 0,2% cada uno, o sea que ahí si llegaban a... Eh, tenían que desempatar, pero bueno y también eh, otro otro caso que yo no lo esperaba era Gustavo Vera que sacó el 0,6% y Leonardo Fabre que sacó Leonardo Fabre, no Leonardo Fabio, Leonardo Fabre sacó el 0,1%. Y después hubo listas únicas donde no se presentaban entre ellos contrincantes y en esas listas únicas eh solo Entraron en las eh, en las definitivas Miriam Bergman del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y Luisa Mora con el 2% de autodeterminación y libertad. Claudio Lozano sacó el 1,4%, no, no llegó. Guillermo Nielsen sacó el 0,9%, que era el candidato de, de masa. Eh, corta la bocha a Custarida... Este, ...sacó el 0,6%, eh, Pablo Ferreira el 0,4%, Manuela Castiñeira del Nuevo Más... ...sacó el 0,3%, Tenaglia el 0,2%, Bacena 0,1% y Piragini el 0,1%. O sea que hubo algunos que a mí me llega a quedar alguna duda... ...si eh, la familia y los miembros de la boleta no votaron. ¿Qué querés que te diga con estas elecciones? Y con esos números que han sacado eh, pero bueno evidentemente el, el hecho de, de las paso para algunos eh, le sirvió para eh, saber que quizás este no son parte de, de, de la política en esta en esta ciudad así que ese eh, es complicado ahora Eh, cómo va a venir las elecciones, que dentro de 12 días se van a dar aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el 5 de julio se vota, ¿m? y eh, bueno, reitero, tienen para optar por Rodríguez Larreta, Martín Lustó, Mariano Recalde, Miriam Bergman o Luis eh, Zamora. Bueno... Esto es un poquitito por lo de la Ciudad de Buenos Aires, después volveremos a ver si hay algo más y si llegamos a tiempo a hablar respecto a las a las pasos nacionales. Vamos con un temita le habíamos tenido, le íbamos a dedicar, aunque quizá no lo escuche a Ernestina, un tema de su Madonna, así que vamos a ver si tenemos a Madonna ahí cantando. ¿Qué estás Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas Las casitas del barrio alto Con rejas y antejardín Una preciosa entrada de agua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 Toman martini dry Y los niños son rubiecitos Y con otros rubiecitos Van juntitos al colegio high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 Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por AM690 y la retaguardia.com.ar Hoy por la tarde tuvimos una noticia que en verdad eh, creo que nadie la esperaba a nivel oficial y del gobierno cuando eh, se comunicó a través de, de la jefatura del ejército argentino la renuncia del comandante de esa fuerza el eh, general Milani eh, General Milani que está este, acusado, está sospechado De haber tenido intervención directa en la desaparición Del soldado Ledo allí en La Rioja eh, También sabemos que hubo algunas eh, amenazas Hacia la familia que viene este, tratando de que se, se lo procese y se lo juzgue al general Milani. Y estamos comunicados con Graciela Ledo, que es la hermana, y que viene peleándola de hace rato junto con algunos organismos de derechos humanos, y queremos preguntarle bueno qué impresión tiene respecto a esta supuesta renuncia de, de Milani, y cómo ve... Eh, esto para adelante respecto a la causa ¿no? de que, que están llevando adelante en la justicia. Buenas noches, Luis Angió te saluda Graciela. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien eh, en el sentido de eh, después de, de un tiempo de, de, de lucha y de reclamar la separación de, del general Milani como comandante en jefe del ejército, eh, se, ha, se ha logrado, no sabemos de mi parte y esto me, me hago cargo yo no creo para nada que haya renunciado eh, lo hacen renunciar eh, pero bueno, para el caso de ustedes ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿cómo lo han interpretado? no Bueno, ha sido este, una noticia que nos causó sorpresa, por supuesto creo que no lo esperábamos este habían sido muchas las pruebas de, de del apoyo que tenía Milani por parte de todo el gabinete de la Presidenta de la Nación, este era el hombre de confianza, ¿no? Bueno, eh, de todos modos, este eh, es una... Por supuesto que yo también pongo en duda las razones estrictamente personales que la luce Yo creo que son razones de tipo político electoralista, más que nada. Claro. Es el fin de una etapa de un gobierno y en plena campaña electoral, que en un hombre con esta imagen... Eh, no, él no le hace bien a ningún candidato, ¿no? uh -huh. eh, un candidato oficialista. Este porque eh su nombre acusado eh, de haber formado parte del aparato genocida de tanto de La Rioja como de, de Tucumán, del uh -huh. operativo independencia. Acusado en varias causas. La más grave es la desaparición de mi hermano, que está radicada en Tucumán. Eh, también este creo que Eh, nuestro pedido ha sido eh, primero que no se lo designe jefe del ejército, porque estaba sospechado, y luego claro. que se lo que se lo destituya y que se lo cite indagatoria para que eh, podamos saber de una vez por todas quiénes son los responsables de la desaparición de mi hermano y que paguen con la cárcel lo que hicieron claro. eh, esto eh, es su cargo y todo su poder y todo el aparato de inteligencia que maneja eh, ha obstaculizado este proceso de justicia y porque los jueces evidentemente se dejan presionar, este, se dejan, este eh, digamos, este manipular y porque él ha ido comprando testigos también. Fíjese usted que hace un mes más o menos la Cámara de Apelaciones de Tucumán ha determinado que un testigo efectivamente debe ser este, investigado por falso testimonio. Sí. Es un testigo que ha preparado el el doctor Bertini, defensa, eh, abogado defensor de Milani. Uh -huh. Y la Cámara ha determinado que lo investigue porque evidentemente ha mentido y ha mentido para defender para para defender la postura de, de Milani. Así claro. que eh, esto es yo creo que eh, nuestra familia ha ha redobblado su lucha desde hace dos años cuando efectivamente eh, recién tomamos conocimiento de todo lo que había estado oculto para nosotros de todo lo que él había eh, ido ocultando de todo lo que la justicia había sido lenta y había sido este digamos había mantenido ese expediente quieto sin, sin moverlo estaba el capitán sanguinetti que vivía tranquilamente en españa nunca había había sido citado a, a declarar, entonces este vemos que eh, la nuestra lucha acompañada por nuestras abogadas y por los organismos de derechos humanos que eh, defienden efectivamente los derechos humanos de ayer y de hoy este, tiene eh, hoy eh, un poco de, de digamos se ve fortalecida ¿no? esta lucha se ve fortalecida por supuesto claro vamos a redoblar nuestro pedido de justicia. Con Milani en, en el como jefe del ejército, o con Milani retirado, no vamos a cesar en nuestro pedido de justicia. Tiene que comparecer, tiene que dejar actuar a la justicia, y la justicia tiene que dejar de dilatar la causa para que al final tengamos justicia. Sí, y también sabemos porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Eh, ha hecho un comunicado donde denuncia que prácticamente en forma simultánea con la información pública de la renuncia de Milani hubo un, una serie de, de llamados telefónicos muy este, amenazadores a las dos abogadas que están en el caso que llevan ustedes, ¿no? Sí, ha recibido una llamada. En la casa de la mamá estaba la doctora Marisa Reynoso. Digamos, María Elisa Reynoso y Viviana Sonia Reynoso. Sí, son las dos hermanas que, que son nuestras querellantes, y además la doctora Adriana Mercadoluna. Uh -huh. eh, en la casa de la, de la mamá de las doctoras Reynoso, eh, recibieron un llamado, eh, un hombre que saludó, y de, con el fondo de una marcha militar. Sí. esto es una amenaza evidente. Eh, más o menos como las amenazas que nos hicieron en diciembre del 2013 a nosotros. Uh -huh. Con el fondo de una marcha militar también nos dijeron que nos dejemos de, de joder con Milani porque ellos ganaron la guerra y que nos dejemos nosotros de... Así, con esas palabras, ¿no? Sí, sí. Este, sí, sí. Y bueno, es más o menos, eh, es una amenaza y como tal la tomamos y la denunciamos. Este, yo también lo denuncié ante todos los medios que me llamaron hoy que... Hay una amenaza a las doctoras y este, esto tiene que ver con lo que yo digo, ¿eh? que Milani deja un aparato de inteligencia militar totalmente fortalecido y aceitado, claro. con tecnología de primer nivel, con un presupuesto elevadísimo y con muchísima gente, eh, elemento humano, ¿no?, de sí, inteligencia. Sí. sí, seguro, seguro. Y por último, eh, el... El tema en sí judicial, hoy, ¿en qué estado está y qué cambiaría ahora al ser Milani una persona que se supone, desde el punto de vista, aunque sea legal, no tiene ninguna inmunidad, ¿no? O sea, no puede negarse a declarar o no puede negarse a ir, aunque hace pocos días, en el caso de Norita Cortiña, que está pidiendo por eh, eh, que se sepa qué pasó con su hijo, tampoco se presentó a declarar, ¿no? Sí, eh, eh, yo creo que en esto ya en la, en nuestra causa está paralizada. Uh -huh. Está el expediente en reserva por decisión del juez Dejas, uh -huh. que no ha tenido la más mínima gana de, de que esto se resuelva. Este, eh, el, la Cámara de Apelaciones tiene que resolver los incidentes que tiene pendientes y vol, cuando vuelva al juez, el juez tiene que eh, seguir con la investigación como corresponde. Eh, darle toda la la las la, la, la, digamos este, las garantías al fiscal de que investigue como tiene que investigar, este investigar a, además él porque él es juez instructor y, y hacer todo lo que corresponda para llevar a todos los responsables a un juicio y que después todos los responsables tengan lo que se merecen que es la cárcel común. Bueno, y Graciela Ledo con ella estamos hablando la hermana del soldado Ledo desaparecido allí en La Rioja en el año 77 y donde hay una eh, alta sospecha, por no decir ya semiplena prueba, de que este personaje siniestro fue parte de, de eso. Eh, nosotros desde aquí, desde la retaguardia, desde otras voces, otras propuestas y la Red Nacional de Medios Alternativos estamos siempre siguiendo paso a paso todo lo que está sucediendo, apoyando y, bueno, reclamando la misma justicia. Nosotros te agradecemos la comunicación y seguramente nos vamos a mantener en contacto con todas las novedades que, que se vayan sucediendo y la solidaridad y el apoyo desde aquí a todos ustedes. ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches para, para buenas ustedes. Buenas noches bien estábamos escuchando a graciela ledo que ya es la hermana de eh, alberto ledo soldado desaparecido allí en, en el regimiento de, de la rioja y estaba leyendo un poco la noticia de cómo fue la la renuncia esta renuncia entre comillas donde la presidenta de la nación eh, le acepta la renuncia y dice, en realidad el Ministro de Defensa, pero es lo mismo, que fue aceptado el pedido de retiro efectuado en el día de la fecha por el Teniente General César Milani, basado en aspectos exclusivamente personales, y dice que esta cartera hace un reconocimiento a la gestión realizada por el Teniente General Milani como Jefe del Ejército Argentino, agradeciendo su compromiso y dedicación permanente. Eh, evidentemente eh, bueno lo, lo han este, lo han renunciado al muchacho y ya hay un nuevo eh, jefe del ejército que se llama Ricardo Luis kunndo que hasta hoy fue comandante operacional del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas y es hombre de estricta confianza del general eh, césar milani ha trabajado eh, con él eh, desde hace desde hace muchos años ¿no? eh, bueno yo creo que pasa es que hoy nadie eh, una una amiga que por el facebook escribió cuando se enteró de la renuncia de milani que dice bueno era una piedra en el zapato que ya no se podía aguantar Entonces yo lo que pensé y dije es que el problema era que ya se le había puesto otra piedra en el zapato con Scioli y dos pie, dos eh, piedras en dos zapatos es muy difícil caminar. Eh, Milani tenía la piedra, era una piedra en el zapato izquierdo, entonces se lo tuvo que sacar para poder tener en el derecho otra piedra eh, que es la de Scioli. Este, y es así. Es así, a veces, a veces, ¿viste lo, es lo mismo que a veces esos padres, esas madres que no se bancan dos pibes Y vos decís, bueno, ¿por qué algún día no, uno no se irá allá y se casará y se deja de joder? Bueno, acá en este caso más o menos es lo mismo, si lo tomamos así un poco en broma Pero en realidad es eso, era una piedra en el zapato, pero ahora se calgó otra piedra en el zapato este Entonces con dos, eh, con uno podés ir rengueando, con dos no podés, tenés que ir en muleta Y todavía y todavía falta y todavía falta pero bueno esperemos que llegue que llegue el momento de, de la real justicia para para todos eh, para todos estos eh, siniestros personajes qué te escuchando otras voces otras propuestas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 Bien, y eh, sigo con el tema de las elecciones aquí en la Ciudad de Buenos Aires porque hoy, a partir de las 18 horas, un grupo de organizaciones civiles como Asociación Amigos del Lago de Palermo, Vecinos por la Ecología, Vecinos de la Calle Irala y Ayacencia, Basta de Demoler, SOS Caballito, el Movimiento Comunero, Manzana 66 Verde y Pública y la Asamblea del Parque Chacabuco, eh, convocaron, invitaron, a eh, los eh, candidatos a jefe de gobierno de la ciudad eh, para realizar un encuentro y junto con los primeros candidatos a legisladores ¿no? para el 5 de abril y esta idea de esta convocatoria es para que expongan acerca de un documento elaborado por estas entidades que se llama Región Metropolitana y el Nuevo Escenario y eh, va a estar eh, supuestamente presentes porque fueron invitados los candidatos del FRO, del pro del frente para la victoria, eco frente izquierda de los trabajadores, autodeterminación y libertad y camino popular. Eh, aquí dice que ellos quieren charlar eh, para ver cómo van a tratar el tema por ejemplo del colapso en contaminación atmosférica sonora de tránsito, en hipersensibilidad inmobiliaria y pérdida de espacios verdes, con las consiguientes modificaciones de la temperatura ambiente y falta de absorción del agua de lluvia, hasta el límite de transformarse en una ciudad en emergencia que enferma, incapacita y excluye. Bueno, esperemos que eh, después de esta reunión se pueda conocer cuáles fueron las distintas propuestas, las distintas soluciones y eh, los candidatos eh, van a van a dar para para ver si cuando son si cuando son este llegan a, a, a ser jefes de gobierno como cómo van a cumplir con con todo esto ¿no? y sería bueno que también se pueda después conocer ¿no? la, la charla eh, que se dé a, dif a difusión las distintas propuestas de los distintos candidatos. Así que bueno, vamos a una cortinita, a un separador y volvemos. Bien, ya nos quedan pocos minutitos, más o menos cinco minutos, seis minutos, y pero no me quiero ir sin... Eh, sin este despedirme aunque sea por aquí porque no pude lamentablemente en forma personal de el compañero Roberto fornari, el compañero un, un gran militante, un viejo militante eh, ahora en el movimiento sociales al Alba y en el movimiento por la unidad latinoamericana por el cambio social, a Roberto lo conocí hace unos años y desde el primer día lo vi como un compañero militante, muy batallador, muy claro en sus, en sus propuestas, muy claro en, su, en sus ideas y además como persona, un, un tipo, la verdad que para mí, excepcional luchador, trabajador de de los no docentes de la Universidad de Buenos Aires, dando pelea ahí siempre contra esa burocracia sindical nefasta que tienen los trabajadores no docentes en la universidad. Y lamentablemente ayer eh, falleció, y desde aquí yo le quiero mandar un saludo a todos los compañeros que militaron tanto con él ...tanto en el MULCS como en el Movimiento Sociales al ALBA, su familia... ...y que en verdad se pierde todo este este amplio campo popular... ...que luchamos contra este capitalismo perverso... ...que queremos una sociedad mejor para todos, una sociedad sin clase... ...y que él siempre estuvo allí también eh, peleándola que eh, bueno mi solidaridad y que vamos a seguir como hasta ahora pensando también que Roberto seguramente eh, estaba con el creo si mal no recuerdo incluso que eh, ahora él integraba pueblo pueblo en marcha, era una de las organizaciones sociales, de izquierda que se habían incluido en la última etapa al fit al frente izquierdo y los trabajadores y había sido propuesto para, para un cargo que seguramente lo hubiera si hubiera salido eh, lo hubiera este lo hubieras servido como como él sabía hacerlo en cada uno de los lugares que, que estaba en la militancia bueno Le, le mando un saludo y mi solidaridad a todos los compañeros y compañeras. Bien, y ya nos quedan tres minutitos, creo, para terminar el programa. Y quiero, sí, eh, denunciar a través de un comunicado que mandaron y que enviaron los trabajadores del sindicato de prensa de Buenos Aires, porque eh, ha habido el despido de dos delegados del portal Minuto 1, el portal del, del empresario kirchnerista eh, Cristóbal López, dueño del grupo Indalo, que a su vez ya tiene a C5N, Radio 10, entre otros medios, y eh, van a hacer una convocatoria para todo el gremio de prensa, mañana miércoles a las 13, y van a realizar una manifestación frente a la puerta justamente de la redacción de Minuto 1, allí en la calle Fitzroy, 1940, para exigir la reincorporación de estos compañeros. Los delegados de despedidos son Lucas Lifton, Liz Schist y Brian Magill. Eh, eh, nos dicen que también se votó el cese de tareas de 12 a 15 para garantizar la concurrencia de todos los trabajadores y trabajadores de prensa. Eh, nosotros, bueno, vamos a tratar, no ya no nos quedó tiempo hoy, pero la semana próxima poder eh, conversar con alguno de ellos. Esperemos que el martes próximo cuando este nos comuniquemos, ya tengamos eh, una una solución a este a este conflicto. Los compañeros hayan sido despedidos eh, y vuelvan a sus lugares de trabajo. Bueno, nos vamos gracias Nati aquí en el estudio Víctor Basterra. gracias Julio Pardo en las 690. ahora viene tengo una idea con Carlos Morquio. Eh, y su equipo nosotros nos despedimos hasta el martes y eh, esperemos, no digo que el martes próximo esté Ernestina porque no va a estar seguro pero eh, que a la brevedad contemos con, con Ernestina en este programa, chau, chau por causa de tu amor cristiana